Nosotras integramos la CETEM, que es la coordinadora de estudiantes terciarios de Moreno, que nos vinimos uniendo、eh, ante esta lucha.、Eh, integramos los institutos del 110, el 21, el 180, el 179 y el 111. Vamos a leer un documento que hicimos para hoy. Situación de Moreno. Hace seis meses que en la escuela pública número 49, Nicolás Avellaneda de Moreno, donde por la explosión por un escape de gas de un artefacto de la sala de profesores, poco antes del horario de ingreso de los niños a clase, fueron asesinadas la vicedirectora Sandra Calamano y el trabajador auxiliar Rubén Rodríguez. La comunidad monerense viene sosteniendo una lucha incaudicable por la defensa de la educación pública, la seguridad de nuestros pibes y trabajadores de la escuela y muchas instituciones. p o r a el presupuesto para las escuelas y p o r las trayectorias estudiantiles. Desde el 6 de agosto, los directivos de más de 200 instituciones de Moreno y la Asamblea dijeron basta y, como medida de fuerza unánime, dictaron la suspensión de actividades en las escuelas de Moreno hasta que e s t a s pasen las inspecciones que garanticen que nunca más iba a pasar lo que pasó en la escuela primaria número 49. El movimiento estudiantil terciario, junto a toda la comunidad de Moreno, desde el minuto cero se mantuvo en las calles, en defensa, organizando la resistencia ante la desidia de la gestión de Cambiemos, exigiendo las soluciones necesarias para retomar las actividades de manera segura para toda la comunidad educativa. Así nos encontró sosteniendo junto al colectivo de familias, a los diferentes sindicatos, gremios, a organizaciones sociales, a la UES. A la Campe de Moreno, que se conforma luego de que se comprobara el robo de documentación en el, de en el Consejo Escolar de Moreno la noche del 6 de agosto, para velar por el debido proceso de investigación que Cambiemos nunca pudo asegurar. El ACAPE sostenido por el 49 por los trabajadores día a día nos unió como epicentro de la lucha de Moreno, visibilizando el conflicto edilicio en nuestras instituciones y llevando adelante los reclamos de la comunidad educativa como un colectivo unificado ante la busca de justicia. Por allí pasaron movilizaciones masivas, festivales comunitarios, h l y a s populares y diversos actores sociales que acompañaron y acompañan nuestra lucha. Así, por la organización, Impresión Popular se logró conformar un comité de crisis encargado de relevar las horas de las instituciones en Moreno, que está conformado por los directivos de diferentes niveles, sindicatos, organizaciones sociales, comisión de padres por región y un representante estudiantil de terciarios. El Comité de Crisis en representación de la comunidad educativa de Moreno logra imponer cuáles son los criterios de habitualidad que deben cumplir cada institución para retomar sus actividades de forma segura. Estos criterios son los 12 puntos recomendados por la Secretaría de Riesgo del Trabajo, acordados en la Paritaria Nacional de c e t e r a del 2011, otra conquista del colectivo organizado de Moreno. Hoy, hace seis meses, seguimos con casi 200 instituciones cerradas. i n c l u i d o a los cinco institutos de educación superior, sin planes de obra que pongan fin e l cierre de actividades y garanticen la habitabilidad de nuestras instituciones de Moreno, con magras respuestas para la resolución del conflicto desde, las, desde los funcionarios del gobierno provincial, sin dirigir la partida presupuestaria correspondiente, sin demostrar la voluntad para solucionar las condiciones indignas de cursada en nuestros establecimientos educativos. Nosotros entendemos que dicha voluntad para poner fin al conflicto no existe, sino se está abandonando a Moreno en las sombras. Nuestras situaciones e s propias de un modelo de ajuste educativo, de un modelo excluyente y sin inversión estatal que viene a imponer el gobierno de Mauricio Macri a pedido del FMI y los poderes económicos concentrados. A esto ya le vimos con la disolución. De la unidad ejecutora provincial. Como lo vemos con la conformación de la Unicaba y el miserable presupuesto educativo aprobado meses anteriores, aprobando el proyecto de la p o s i c i ó n de toda la clase de trabajadoras en las calles. Como lo vemos en el cambio de paradigma y la desinversión en becas. Como lo vemos hoy cuando intentan recortar la escuela, no, las escuelas nocturnas. Los recortes en geografía, historia, filosofía, nos intentan borrar nuestra historia de lucha y logros de la clase trabajadora que ganó peleando. Entendemos que la única forma de torcerle el brazo a la derecha es con todo el campo popular unificado. El m o r e n a z o tiene que ser ejemplo de esta unificación para construir la organización necesaria en nuestras instituciones. Militando el territorio, desde las bases, entendiéndonos como clase trabajadora y parte del problema que nosotros debemos resolver. Lo que ellos cada día nos intentan quitar imponiéndonos el miedo y encerrándonos en nuestras casas. Vamos a seguir luchando en unidad para que el 2019 deje de gobernar la oligarquía en la Argentina y reconstruyamos el Estado de Derecho y la patria grande que nos alberga a todos y todas. Por la educación pública, por nuestros pibes, por Sandra y Rubén. u n i d a s venceremos hasta la victoria siempre. ¡Sandra y Rubén! ¡Sandra y Rubén!